Chaldión, buenas tardes me oigo solo por, por un auricular si muevo la, la clavija me oigo solo por el otro bueno esto es igual es lo que no están mis auriculares que no están iguales y esto es la Irola Irratia 107.5 de tu FM o oh, HTTP dos puntos barra barra gis.tv 2.8000 barra irola y ratia en minúsculas y separado con un guión bajo, irola-irratia.mp3 Bueno, os preguntaréis ¿qué le pasa a este? Pues os lo voy a contar, os lo voy a contar. He llegado a la radio y hay un montón de cosas, si queréis os las detallo, que no funcionen. Y claro, y, y digo, jo, pues en vez de hacer el programa normal, pues lo hago en plan, le hago la competencia a la linterna de diógenes y hago un programa sobre mitología, porque yo a veces llego aquí y me siento como me siento como Sísifo, o sea, tal cual. ¿eh? No sé si sabéis quién era Sísifo. Sísifo era un, era un titán que perdió, ya sabéis que los titanes perdieron contra los dioses Y así sí si fue en concreto, pues le tocó cargar una piedra, la subía la subía todos los días al monte y se la encontraba por la mañana en la al pie. Entonces, pues yo yo te digo la verdad, o sea, yo vengo aquí y digo, bueno, ¿dónde estará hoy la piedra? Porque evidentemente donde donde se suele dejar, donde yo la dejo, pues pocas veces. Pocas veces me la vuelvo a encontrar. Bueno, hoy es martes 12 de marzo de 2013, son algún minuto más de las 6 de la tarde y si es ese día y es ahora pues lo estáis escuchando en directo y si no pues lo estáis escuchando en las repeticiones que son los miércoles de 12 a 1 y la madrugada del domingo al lunes de 1 de la madrugada a 2 esto es Verdiñac la Irola y Ratia y yo estoy harto os digo la verdad, os soy sincero, estoy harto así que sube la música Música the town Tried hard to settle down Bueno, os preguntaréis, este está aquí, luego los auriculares funcionan. No, no, crea su error, siguen sin funcionar. Os voy a comentar, vamos a hablar de, de la Irola. En la Irola hay un estudio, que es el estudio 1, el estudio original, dentro del cual hay una mesa. Esa mesa hoy ha parecido un poco movida. Bien, esa mesa tiene una cajita donde se enchufan los auriculares. y Esa cajita tiene cinco entradas. Bien. De esas cinco entradas, solo funciona una. Y funciona mal. Yo yo diría que alguien ha movido la mesa. Por, por cómo está, yo diría que, que alguien lo ha movido. Bien. Oye, que me parece muy bien, que a veces pues hay que mover las cosas. Pero pero es que después cuatro de los cinco cacharros no funcionan entonces yo te digo la verdad, o sea yo me siento mal o sea, me siento mal porque tengo que hacer un programa y, y no puedo hacerlo o sea, yo ahora mismo solo estoy escuchando la música por el lado por el lado derecho no, el izquierdo en fin ¿Qué queréis que os diga? O sea... Que... Que no hay verdinha. O sea... Voy a poner continuidad. Porque... Porque es que... Es que... ¿Cómo? ¿Cómo os...? Bueno... A, aparte de esto... Hoy llueve sobre sobremojado. O sea... Hoy... He estado en el quirófano... Y las cosas no funcionaban como... Como yo quería. Con lo cual, pues... Pues me he tirado como... O sea, es, es como... A veces la, la frustración llega a unos límites y no no tiene por qué ser una cosa muy grande ni muy grave, tiene que ser la acumulación de, de varias de ellas. Incluso el que el que después de unos días de hacer sol y de hacer bueno, pues hoy ya ha empezado a hacer frío, a llover y, y a ponerse gris. Entonces en un momento en que dices, "Joder, y encima y encima llueve." Como decía el otro dice, "Podría ser peor, podría llover, pues no." Ahora encima llueve. En fin. Esto es Verdiñak y como no arregle las cosas pronto, me parece que va a ser un programa muy corto. Si alguien quiere llamar, es libre de llamar y por lo menos así comprobamos si el micrófono y si el teléfono entra alto, entra bajo o no entra, que hoy no me sorprendería, no me sorprendería nada. Cosas veredes, amigo Irolito. En fin, a veces a veces me da por pensar que está bien bien traído el nombre, Irola es, es baño en euskera, porque vamos, es que esto, en fin, en fin, en fin, sí, pone pon un poco más alta la música. Si fumas, abre las ventanas. Bueno, muy, muy bonito, es un cartel que viene aquí. Pero es que también estaría bien como diciendo, si rompes algo, por lo menos avisa. O sea, oye, que no pasa nada, que, que no somos perfectos, que, que se nos pueden romper las cosas. O sea, que, que puedes darle un viaje a la mesa queriendo, sin querer, o pues... Eh, pues frustrado, o sea, la frustración pues es la madre de muchos accidentes, entre comillas, y no pasa nada por meterle un viaje a la mesa, pero por lo menos avisa, porque es que el, la entrada, la entrada de la del cacharrito, en lugar de estar donde debería estar, que es en, en, en la que mira hacia hacia control, pues está en este otro. Entonces, esto es un poco como decir, pues pues... Aquí alguien le ha metido un viaje o alguien ha hecho algo y, y después pues eh ha tirado para adelante, o sea, como diciendo lo ha medio solucionado, pero bueno, oye, que no pasa nada, llamas y dices, "Oye, mira, que ha pasado esto." Se arregla y ya está. No no se culpabiliza a nadie, no no se les va a fustigar, ni se les va a cobrar más cuotas, ni ni la reparación ni nada, ¿no? O sea, no sé, yo creo que que deberíamos ser lo suficientemente maduros para decir, oye, mira, pues ha pasado esto. Ah, oh, no, tienes que pagar y tal. No, no, mira, andamos muy cortos de dinero y tal. No sé, es que eh, yo ahora, ¿qué queréis que os cuente? O sea, traía preparado una serie de cosas sobre, sobre los megaproyectos, sobre cosas como el TAF y cosas así, pero estoy absolutamente desconcentrado. O sea, pero desconcentrado no, lo siguiente desconcentradísimo. O sea, yo yo ahora mismo me conformo con, con no marcharme, o sea, porque mi intención es decir, bueno, pues mira, en estas circunstancias no hago el programa, ¿no? Porque es como como si vas a escribir y el bolígrafo no funciona. El, el lápiz no funciona. O sea, yo qué sé, ya vas a escribir con Con, no sé con un carboncillo y se te rompe no esto me acuerdo una vez un, un chiste de va un general y se olvida la cartera en, en otro uniforme no y entonces vuelve a casa vuelve a casa con su, con su ayuda de cámara y se encuentra la mujer con otro no y entonces coge y saca saca la pistola le va a disparar y la pistola se le encasquilla Entonces saca el sable, le, le va a cuchillar y el sable no no sale de la vaina, ¿no? Y le dice la ayuda de cámara, con los cuernos, con los cuernos, mi general, dele con los cuernos, ¿no? Y es que aquí hasta hasta los cuernos me, me fallan, ¿no? O sea, como diciendo, si es que no no no puedo no puedo arreglar las cosas. Entonces es como decir, ¿qué hago? ¿Y qué hago? Pues pone un poco de música y, y tirar para adelante, o sea yo que sé bueno, espera que todavía igual ponemos música y se nos y se nos corta no yo que sé algo algo que tenga que ver con, con los arreglos con yo que sé seamos creativos de todas formas es curioso que esto venga el día de hoy cuando íbamos a hablar de los megaproyectos, porque es que parece como si el destino no quisiese que se hablasen de, de esas cosas no porque es que mira El, el sábado pasé por Amor y Vieta y vi las obras del TAF. Las obras del TAF que ya está claro, clarísimo, que ya no va a haber dinero para ellas, ¿no? Por un lado bien, pero por otro lado como que esta crisis llega demasiado tarde, ¿no? Y, y es muy curioso porque para este viaje, para, para, para no llegar a nada, no hacía falta pues eh, todo ese sufrimiento todo ese debacle medioambiental, todas esas expropiaciones, o sea, hay gente a la que les han quitado las tierras, les han tirado el, el baserri, para nada, para absolutamente nada. Entonces al final, joder, habría que tener un poco el principio de, de prudencia, ¿no? De, es que mira, yo creo que en general la gente, el común de los mortales, Sobre todo los que estamos los que tenemos la, la desgracia o, o la suerte, vete tú a saber de estar en la parte más abajo, pues ya sufrimos bastante como para que todavía tengamos que sufrir más para que los para que los ricos los pudientes porque al final no nos engañemos el TAF y otras infraestructuras pues van a ser para la gente que se las pueda permitir ¿o? qué pensáis que van a, que van a coger a indigentes en el nuevo hospitales que han hecho en Ribera de Deusto. ¿no? Allí irá la gente que, que se lo pueda permitir. O sea, allí irá la gente que, que entre con la cartera por delante. Bueno, ¿qué digo con la cartera? Con la tarjeta Visa Oro Platinum por delante. Y en el TAF lo mismo. O sea, los billetes del TAF son absolutamente prohibitivos. O sea, sí, que de vez en cuando te puedes coger uno para decir que ha sido en el TAF, pero... Pero al final va a ser un poco pues como cuando en el avión se creó la jet set, pues en el tab se crea la tab set que de repente dices, bueno, pues mira, me tomo un me tomo una cerveza en vez de tomármela en el bar de la esquina, me la tomo en Donosti con unos con unos amigos, ¿no? Y entonces pues se juntan uno de uno de Vitoria, uno de Bilbao y uno de Donosti, o sea, ese ese tipo de de amistades guas y megachachis que, que bueno pues que van y vienen y y esos van a ser la esa gente va a ser la gente que utilice el tab entonces para que esos puedan ganar pues poco tiempo un par de horas o así pues los demás tenemos que, que sufrir y sufrir esos de esas tres medioambientales esas expropiaciones y esas cosas no entonces porque alguien pueda permitirse el lujo de meterle un viaje a la mesa de del estudio 1 de Irola y Ratia, pues yo tengo que estar escuchando solo las cosas por el lado izquierdo. Voy a ponérmelo un poco por el lado derecho para compensar, para equilibrar. Pongamos un poco de un poco de música. Hola, soy el mago Pinchini y hace tiempo perdí la inspiración. Meanwhile, back in the year one When you belong to know It didn't stand a chance, son If your pens were undone Cause you were brave for humanity And so holds to society when they'll wake up In the present day A million s removed from expectations of a being who you really want to be skating away skating away skating away other thin ice of a new day hey So as you push out from the show who want you turn your heels more and make it peace with everyone But those who choose to stay who will live just one more day to do the things they should have done And as you cross the world andness spending in your rent, and as you really have to pray. Looking for a sign that the universe on my hands Has written you into the passion play Skating away Skating away Skating away, Skating away. On the thin ice of a new day Hey As you cross the circle line When the eyes roll greets behind You're a rabbit on the run And the silver splendors fly In the corner of your eye Shining in the setting sun Well, do you ever get the feeling That the stories too them real And in the present tense is on the stage and seems like you're the only person sitting in the heart Scaping the waves era Skate on Sin... Skating away donde Sinai sucedió de... O sea... En el vino lleno un Sí. Una, una canción gracias a Unai muy, muy, muy apropiada. Por cierto, en controles está Unai como siempre. Menos gracias, mal. ¿no? Menos mal porque ya <risa> si encima no hubiese venido pues ya ya di te cuento. Por cierto... Os cuento, he intentado ponerme el auricular en el otro lado, pero debo ser de izquierdas porque la derecha todavía era peor, ¿no? No podía tenerlo, ¿no? Y, y esta canción me ha recordado a la, de, a la de aquellos maravillosos años. What would you do? Na, na, na, na, na. Que esa, yo pensaba que era de, de Joe Cooker. Cooker Y resulta que me enteré, buscando en internet y tal, que era una canción, una de las pocas que hizo Ringo Starr, que era de los Beatles. Sí. Y yo flipé en colores, ¿no? Starr, sí. La verdad es que la versión de Joe Cocker es infinitamente mejor. Yo creo que captó el, el espíritu, ¿no? De... Bueno, esa la vamos a poner luego, porque al final yo... Eh... Cuando pasan estas cosas, al principio pues juras en arameo y te cagas en lo más barrido, ¿no? Pero después dices, bueno, es que si no la vida sería un poco aburrida, ¿no? Si todo funcionase como debe funcionar, claro, pero al final dices, joder, pero, pero, pero por lo menos que funcione algo, ¿no? Bueno, parece que tenemos una llamada, bien, bien, vamos a poder probar el, el teléfono a ver si entra. Bueno, una llamada, por fin. Eso está bien, que la gente llame. Porque por lo menos sé que alguien me está escuchando, que, que ya sería el otro, que todavía estoy yo aquí haciendo un programa y nadie me escuche. Adelante, estás en estás en el aire. Hola, soy Iker. Hola, soy Iker. Bueno, hoy hoy no funciona absolutamente nada, o sea, hoy te estoy oyendo solo por el lado izquierdo del, del auricular. O sea, pero es que es una pasada, ¿eh? Es una pasada, ya. joder. Mira, yo venía, venía volvía en coche y estaba escuchando el programa y estaba diciendo, cago, voy a llamarle a este. Chaval, joder, para menos para mal, menos una... mal. Sí, sí. Por lo menos. Bueno, sabemos que tenemos un oyente, Alfa, y... Bueno, bueno cuenta... por lo menos, sí. Cuéntame. Y cu... me estaba acordando, no sé si lo tendría se apuntado, porque... Bueno, a recordar un poco el, el programa de la semana pasada, que que estuvo una representante del MoC para sí. hablarnos sobre un poco sobre la guerra de Mali, pues para que no cayera en el olvido y todo eso. Y que me ha llegado también te han mandado a ti también pues un correo para pues eh, sobre unas actividades, ¿no? No sé si has comentado algo de eso en no, agenda todavía. ¿no? todavía no lo he comentado, pero eh, está bien, coméntalo tú si si puedes porque yo es que lo tengo en el en el ordenador. Y ya me da miedo ponerlo, o sea, me da miedo ponerlo porque ya si me falla el ordenador ya estoy muerto, o sea, es un poco como cuando empiezan a fallar las cosas en cadena, ya eh, una vez decían una vez decían que lo malo del interruptor no es que haya o no haya luz, sino que, que no sepas cuando lo vayas a dar si va a haber o no va a haber luz, o sea, lo malo del interruptor es la incertidumbre, pero cuenta, cuenta, cuenta cuenta el tema de la, de la agenda, que es muy interesante. Sí, sí, bueno, estoy ahora, justo estaba abriendo el ordenador, yo en casa en casa todavía no tenemos este tipo de problemas. Bueno, menos mal, <ríe> qué suerte. Sí, estoy abriendo el ordenador para mí, de todas formas eran nada. eran actividades contra el BBVA en concreto y contra la banca en general y no hay que olvidarse de que el otro día hablaban en, hablaban en el en no sé qué documental y tal que probablemente ahora mismo tenemos más eh, poder como consumidores, tenemos más poder con, con la cartera que con el voto. O sea, como sí, sí, sí. como ciudadanos ya hemos sido totalmente desactivados, pero todavía como consumidores, si empezamos a consumir de forma consciente y, y empezamos a hacer campañas de decir, pues sacad los ahorros de estos bancos y tal, pues todavía podemos, todavía podemos hacer algo. Yo tengo una historia de que... ¿De qué yo me salí cuando lo de Urdangarín? Porque la gente empezó cuando ya ya estaba imputado y así, y todavía le renovaron el contrato los de Telefónica. Y la gente empezó a decir, pues les voy a mandar una carta, un email, diciendo que le quitan o me borro. Yo dije, qué bobada la de amenazar, yo me borré directamente. Y la verdad es que a veces me he arrepentido, pero en general estoy bastante satisfecho. Sí, cuenta, cuenta. Es que no, no somos, yo creo que no somos en general muy conscientes de eso, ni, ni siquiera yo mismo último eh, los últimos años empiezo a ser más consciente y, y es verdad o sea, estamos educados en un sentido en que parece que que nuestra única forma la forma más importante de, de tomar parte activa en las vidas sociales y parece que es mediante el voto cada cuatro años o cada, cuando toque y, y es verdad que realmente como consumidores tenemos un potencial y un poder pues pues enorme es que no No lo explotamos pues porque, pues porque entre por pereza y entre sobre todo por, por falta de información y, y, y por un poco de manipulación, pues que estamos un poco manipulados por, por los poderes económicos y todo esto, pero que realmente es verdad que si, si los consumidores fuéramos capaces de ponernos de acuerdo para llevar algún tipo de acciones conjuntas, pues sería realmente impresionante. Pues imagínate si en vez de ser tú mismo Cicu, pues que te decís darte de baja en telefónica ...pues nos juntamos x mil consumidores nos vamos de baja en telefónica o como eso pues con otros mil sí bueno mil de hecho de hecho le, le hicieron una excedencia que fue una forma de echarle sin que sin que quedase mal no dicen que la excedencia fue un pacto con, con zarzuela con, con la casa real que no querían que apareciese en plan de le han despedido entonces lo, lo vistieron así de esa manera pero que entre, vamos, en confianza, la gente de Telefónica dice que se ya no vuelve, que en el mejor de los casos se librará de la cárcel, pero que sí. ya va a ser un, un apestado social, ¿no? Sí, sí. sí en el, con, hablando con compañeros también del trabajo y así, pues siempre les comentaba que yo intento también cada vez aprender un poco más de eh, consumir responsablemente y sobre todo pues cuando vas a la cesta a la compra, por ejemplo, cosas... ...del día a día... ...que parece que no sirve empanada... ...pues yo creo que realmente sirven de mucho... ...pues compras conscientemente... ...sabiendo lo que compras... ...vas a la cesta de la compra... ...y escoger, leer los... ...los productos que estás cogiendo... ...de dónde vienen... ...cómo están fabricados... O, ...claro, exige... ...un trabajo adicional... ...un trabajo extra... ...que... ...que da pereza... ...que, que no estamos acostumbrados a hacerlo... ...pero que pero hay un ejercicio de responsabilidad que deberíamos empezar a acostumbrarnos todos a, a bueno da, da pereza hasta que te pones a hacerlo ¿eh? o sea yo por ejemplo lo de mirar el origen de los productos es algo automático y a veces sí. y a veces eh, te la intentan colar porque por ejemplo hoy en facebook salían las patatas de mercadona que la gente no suele mirar y ponía origen israel entonces claro... Sí. Tú compras las patatas porque tienen buena pinta, porque están baratitas, porque además los productos israelíes en general, digamos que de precio, digamos de precio monetario, están bastante baratos. Pero claro, después dices, no, no, pero es que esto tiene un precio mucho más grande. O sea, tú estás apoyando a un régimen realmente terrorista, un estado terrorista. Entonces tú le estás dando tu dinero a gente que está torturando que está matando que está ocupando terrenos y siempre hay el típico que dice no igual son de un productor palestino digo no no no no te engañes no te intentes engañar o sea si si tú realmente quieres comprar las patatas buenas grandes con buena pinta y baratitas hazlo pero pero sé sé consciente de lo que estás haciendo o sea yo sí. personalmente miro siempre el origen y yo o sea no las compro o sean cuanto veo israel o me sé o bueno Ahora mismo no me lo sé, pero pero es el 9. Mira, mira a ver en, en esto el código de barras cómo empieza, es el 9 algo. Sí, sí era una campaña, código, los códigos sí. de barras que empezaban por el número pues el, el correspondiente a Israel, no, no me acuerdo cuál era. No sé sí. si era 927, creo que era 907, probamos bueno, ahora ahora nos lo mira nos lo mira online y y pues eso, sí. eh, simplemente empezar a hacer esos pequeños gestos y y ya la cosa va cambiando poco a poco. 9 ¿Siete? 972. Sí. Ah, yo pensaba sí, que era 927. Sí, 729. Ah, 729. Yo los pensaba que, que era 927. ¿no? Eso es, algo así. Sí. Bueno, cuéntanos lo de la agenda de, de los del moc ¿sí? Que es interesante. Sí, eso es. Pues Ainua nos ha mandado un email, y eso es, como como tú has comentado un poco antes, que esta, esta misma semana, creo que es el, el día 15, eso es hay junta de accionistas del, del BBVA en el Euskalduna, todos los años siempre hacen pues pues por estas fechas y ya se está convirtiendo una, en una tradición también pues la, la acción de protesta pues frente a todos los accionistas y en y rodeando a esta acción que se hará el viernes 15 de marzo a las diez y media pues hay también otra serie de actividades pues empezando hoy mismo bueno andando un poco justos pero hoy el martes 12 de marzo En, se hace eso es, la presenta, proyección del documental Con tu dinero que presenta Juan Hernández en Sirica, Errigunea esta es la antigua Gatasca en la calle Ronda número 12 eh, eso hoy mismo a las 7 y media de la tarde luego mañana, el 13 de marzo a las 11 de la mañana harán una rueda de prensa pues entiendo que los del MOC porque esto nos lo envía Inoa de, del MOC Pues era una rueda de prensa para denunciar las actividades financieras del BBVA. Que tienen para dar y tomar. Pero bueno, ya lo comentarán ellos mismos. mañana ¿Y, a ¿y dónde es dónde es la rueda de prensa? Pues eso no no me... No nos he mandado, o no lo veo. Mira, una mira rueda ver, de prensa para denunciar ahí. las actividades financieras del BBVA, 13 de marzo a las 11. ¿Igual es en, el, en la propia... En comités, o sea, en la calle Ronda, donde estaba antes Gatasca, o...? Pues no lo sé... Eh, Ahí es donde van a hacer hoy la presentación del documental del Con tu Dinero, título de Con tu Dinero, con tu dinero". Sí. pero igual igual mañana es ahí mismo, si no pone nada entiendo y además lo pone junto igual es mañana allí mismo. En la página, mañana, en la página, el Ken, Ken Mock, sí, sí ahí es que mira, lo, está, como... lo está mirando ahora aún ahí. está mirando, sí. sí. Luego sigue también, nos pone otra actividad, el jueves 14, para el jueves, sí. hay una concentración a las 7 de la tarde en la plaza circular, sí pues para protestar por lo mismo, por las actividades financieras del BBVA, y tras la concentración se hará una pegada masiva de carteles, pues por, por todo Bilbao, por la zona, o... sí. y luego la pues lo más importante, pues el viernes 15 de marzo, que es el día de la Junta de Accionistas del BBVA en el Palacio Euskalduna, pues, pues hay una concentración a las diez y media de la mañana, cuando entran todos los accionistas a, a su reunión, a a, a mirarlo bien que les va el negocio. Por si acaso, por si acaso llevas ropa que se pueda manchar. <risa> y bueno, y yo yo cuando voy a esos sitios a veces por si acaso llevo ropa bien acolchada. Bueno, eh, pasado mañana no va a ser, no, pasado mañana es jueves. Bueno, el viernes no va a ser problema porque el viernes ya dicen que va a hacer frío, o sea, que la gente va a ir bien acolchada. <risa> sí, no, porque sí. es que a veces a veces eh, joder, como le manches un poco de tinta a un a uno de estos, aquí estos aquí están, estos son los los piquetes del patrón, no veas cómo se ponen, o sea, bueno... Sí, eh, sí no les gusta mucho que les manchen sí, el uniforme, sí, está no, claro. No les gusta, no les gusta. Eh, no, pues la, la cuestión es que ya a veces la gente se, se espera un poco eso... Eh, nos dijeron que habrá sorpresas hombre, estas cosas está bien estar porque cuando después ves los vídeos, que son unos vídeos muy vistosos y muy así dices, ah mira, ahí estaba yo no y siempre te preguntan, ¿Eh, ¿estabas eso? no, bueno, tal, es que <ríe> al sí, final sí. pero bueno, claro, estaba es que es ahí un clásico, apoyando es un clásico, se convierte en un clásico de todos los años ya la, es la ¿cómo se llama? la, la plataforma anti-BBVA b, -B, b a Claro pues que dentro de ella están metidas pues varias asociaciones pues de kaqui chattmo que bueno y otra, otras muchas y que es una tradición ya casi casi pues to, todas las juntas de alccionistas que que están en el palaciocal lunana desde hace varios años en por estas fechas pues siempre hay concentración y Y, y alguna acción suele haber y, y bueno, que, que merece la pena, si sí, se puede sí es Yo que no podré ir pues porque ahora pues, estoy trabajando para bien o sí. para Marte <risas> es que es muy curioso porque ahora mismo las empresas conscientes de, de que tienen que seducir al, al consumidor, se lanzan a frenéticas campañas de lavado de imagen y ya pues parece que Nestlé no es tan mala o que Repsol o estas cosas así, o sea, tenemos que ser conscientes de que son empresas que están apoyando proyectos militaristas, de ventas de armas, de, o sea, proyectos muy, o sea, es que es con nuestro dinero con el que se están haciendo negocios con las armas, o sea, mira, yo para que para que nos entendamos, una de las cosas más tremendas que vi una vez eran unos fondos, no me acuerdo ahora exactamente de qué banco, me parece que era la Caixa, pero no estoy seguro. Eran unos fondos basados en commodities, basados en futuros sobre la alimentación. Claro, sí. cuando lo ves así, dices, ah, qué bien, eh, porque además te lo ponían así con unas espiguitas de trigo y tal, y unas mazorcas de maíz, y dices, ay, qué bien, invertir en algo limpio, ¿no? pero Pero vamos a ver, tú te estás dando cuenta de que estás invirtiendo con el hambre de la gente. O sea, estás ganando dinero porque la gente pase hambre. Claro, cuando cuando lo piensas un poco dices, pero pero pero qué terrible es esto. O sea, qué qué será lo siguiente? Es que es no sé, o sea, es, es algo tan tan demencial es. que, que y, y bueno, no, y lo las mismo pues es como... muy, muy dura ya algún programa que, que hicimos sobre, sobre soberanía alimentaria y tal ya ya se le mucho el tema que que este luego es terrible pues lo, lo que tenemos ahora pues el el hacer negocio con, con las hipotecas, lo que está ahora ¿no? en boga, ¿no? no pues las hipotecas las personas, de la, de la gente, con el trabajo de la gente, pero es que ya hacer negocio y especular con el, los, el alimento básico, con el maíz, con el arroz, con con el trigo, hacer especular, como hacen grandes empresas, pues pues todas estas famosas Monsanto, Cargill, que son dueñas de, que tienen las patentes de, de todas las, prácticamente el 90 y pico por ciento de las semillas mundiales, y que se dedican a eso, a hacer negocio y a especular directamente, o sea, sí. es que realmente parece como que crean ellos algunas hambrunas para así poder subir el precio de ciertas semillas, sí. y es que es una barbaridad, ya o sea, esa es decir, ya el negocio, se hace negocio ya con con cualquier cosa, ya llegar a ese punto ya a veces da ganas de decirme, vamos a parar esto que, que yo me bajo, sí, que sí. yo me bajo de aquí, que esto no va conmigo. eso Es una pasada, mira, Eh, hace poco hace poco he leído que algunos ayuntamientos están cobrando las plus están cobrando las plusvalías a gente que ha tenido que entregar su, su piso y que sigue teniendo eh, deudas porque ese claro tradicionalmente una hipoteca la garantía de la hipoteca era el bien hipotecado es decir había una garantía eh, real o sea lo, lo que es el, el piso no el piso o la lonja o, o el chadeo lo que sea entonces claro El tema es que en Estados Unidos y en otros sitios existe lo que es la dación en pago, que tú no puedes pagar la hipoteca, entregas las llaves y aquí paz y desplorgaría, ¿no? Y si ellos pues se han pillado las manos tasando el piso por encima de su precio, pues mira, lo siento, te jodes, haber sido más, haber sido más prudente, ¿no? Porque aquí se ha, se ha sobretasado, o sea, aquí es una cosa muy normal que te daban el 120% de la hipoteca de pisos que no valían ese dinero, o sea, que, que estaba el mercado inflado, ¿no? Entonces, claro, el tema es que ahora, como la gente no se leía la letra pequeña, no veía que en cuanto entregase el piso y se subasta, si no consiguen el, el montante de la deuda, por ejemplo, tú has hecho una deuda por 60 millones de las antiguas pesetas, ellos consiguen 40 subastándolo, pues no se conforman con eso. Dice, "No, nos sigues debiendo 20. ¿Cómo que os sigo debiendo 20? Si os acabo de entregar el piso. ¿Cómo es eso que os sigo debiendo 20? No, es que tú firmaste por 60 y tal. No, no, yo firmé por el piso. Vosotros dijisteis que ese piso valía 60. Si si vosotros si vosotros os lo han colado, pues bueno, aceptar las pérdidas. Pero claro, vienen vienen los del PP y vienen los políticos porque los del PSOE tampoco están por la labor de la dación en pago y dice, "No, es que Es que sería un grave perjuicio para el, sistema, para el sistema económico. No, no. Lo que es un grave perjuicio es que la gente se quede en la calle y todavía siga teniendo una deuda. O sea, bastante malo es que se quede en la calle. Pero ya que se quede okay. en la calle y siga teniendo una deuda es, es vamos, lo peor. Es muy, es muy fuerte. Sí, sí, lo que está bueno, pasando con todo eso es muy fuerte. Y luego pues la... todavía hay algo peor pues todavía hay algo peor, que los ayuntamientos les intentan cobrar la plusvalía que no tienen. Es decir, les dicen, eh, esa, esa venta del piso ha generado una plusvalía que a partir de la nueva ley eh, la tienen que pagar los, los bancos, pero eh, como, como no es retroactiva, hay gente que todavía tiene una deuda con los ayuntamientos. Claro, yo oír noticias como estas y, y poner, moverseme las manos nerviosas y buscar una una botella y un bidón de gasolina, vamos, es que es todo uno. Es todo uno. ¿Por qué? Porque ¿cómo se puede ser tan absolutamente sinvergüenzas? ¿Cómo se puede ser tan absolutamente sinvergüenzas? Entonces, claro, llega un momento en que yo siento mucho que la gente se suicide, pero pero yo les daría un mensaje. O sea, primero, no te mates. Pero si te vas a matar, si ya ves que Que realmente te vas a matar, llévate a alguien por delante llévate un cabrón por lo menos por delante porque es que Vamos, es que estamos estamos no mal, ¿no? mal verdad, dice, si, si has decidido que ya no tienes nada que hacer en, en esta vida y dices, pues, pues no no te vayas solo. Eso no es, eso. Es. Llévate compañía para irle para irle dando cojejas hasta que lleguéis. Pues bueno. sí, exactamente, no es para que llegues ahí tranquilo, tranquilo, de, totalmente ¿cómo se dice? desfogado. Re, re, eso es, desfogado. Eso es lo que me hace falta a mí, porque vamos, tengo un tengo un cabreo con con el tema técnico que no veas. Sí, sí. Nah, nada, nada más nada más que termine voy a voy a abrir el cacharro este y a ver qué a ver qué pasa aquí porque es el es el distribuidor de los de los cascos. Es, es seguro, segurísimo, pero bueno. En fin. Pues nada, pues eso, pues pues nada, recordar lo que hemos recordado un poco de la agenda de esta semana, que es interesante todo lo, eh, lo que circula alrededor de la, la junta de accionistas del BBVA. Sí. Eh de... dice dice Unai que sabe dónde va a ser la Hay tres cosas prensa sí. hay hoy una emisión de un documental sí. en círica sí. calle ronda 12 a las siete y media Ah es en círica sí. ah, yo pensaba sí, sí. que era en donde gatasca Sí, eso eso pone en el correo pone nos pone ahí que no se mandó el correo pone eso que es en sírica que es dice que es donde estaba la antigua gatasca pero eso sí quereúne llama... ah, pero se llama círica yo siempre lo llamaba comités internacionalistas Es nah, donde man. se es donde se hizo la donde se hizo la R, la herri o sea, donde estaban todos los colectivos de Bilbao sí. y así. Que estuvo también la Irola y, y hicimos una una emisión en directo desde allí. Ahora se llama Cirica, ¿no? O sea, Ronda Ronda 12, Que calle Ronda sí, 2. Sí. sí. Sí. que sí. Y luego hay el día 14 a las 7 fuera de la BBV a Bilbao, una concentración. El Pero, día 14. Y el 13 no hay, el 13? No, el 13 no, es un ¿Sí? día 14, bueno, El la rueda de prensa a las 11, que es lo que sí. decías es que, bueno, no sabíamos aquí cuán, dónde iba a ser la rueda de prensa. Bueno, aquí en Twitter de ellos no no no aparece, pero bueno, aquí aparecen dos fechas. El 14, la concentración en frente de BBVA Bilbao, y el día 15 a las 10 y media de la mañana, ¿Sí? uh -huh. eh, en frente de euskalduna que hay una junta activista de BBVA. ¿Y el día el día 13 no, no pone...? En, en Twitter de ellos no, ahora mismo no. Uh -huh. No, bueno. Pues no bueno de todas formas si alguien si alguien va a la de hoy pues que, que lo tuitee o que lo ponga ahora ahora estamos ya absolutamente dependientes de las redes sociales a veces eh, te enteras de una cosa porque o sea ya ya cada vez hay menos carteles o sea yo que soy todavía de, de leer los carteles por la calle hay cosas que que si no estás en la red o has estado un par de días sin conectarte ya ya no te enteras si sí, estás perdido, estás sí, perdido. Bueno, y también recordar el, el, el sábado, este sábado 16, que hay manifestación importante también. Del 15M, ¿no? Sí, bueno, de, de sindicatos, de colectivos sociales, entre ellos el 15M también, mm. en contra de, de todos los retortes y todas las políticas... Pues eso, pues, pues las políticas que está llevando el gobierno español y las que nos vienen también del gobierno vasco también, por supuesto. Sí, sí, porque sí. es curioso cómo el media, cómo el gobierno vasco se está poniendo absolutamente de perfil en plan sí, sí. en plan que no se note, que no se note, pero pero vienen, vienen recortes fuertes, ¿eh? o sea, sí. y hay que hay que claro, estar en la eso. calle hay que estar allí Son, son otro es otro partido pues eh, el PNV el partido pues eh supuestamente adversal y tal pero al final son políticos siguen siendo políticos de derechas y solo saben hacer políticas de una forma que no, todo el mundo, todos los políticos, todos los partidos se van a hacer la política de una forma concreta, es la, la única forma que hay, o sea, capitalista neoliberal. Pues no le queda más salida, si, si el gobierno español está haciendo lo que está haciendo, el gobierno vasco va a hacer exactamente lo mismo, sí, por el momento. pero pero qué es curioso que se está como como escudando, ¿no? O sea, como que que está pasando lo más inadvertido posible, como diciendo sí. que no se nos note, ¿no? O sea, Como sí, sí, hacer, notando, hacer, los recortes, eh? hacer los recortes así, poquito a poquito. Como, como diría José Mota, al merme, al, al merme. Sí, sí, pero ya no se ha quedado hecha y, y ya está, se está notando. Y, y en educación también, y ya se nota, ya se nota. Bueno, todavía no llega a los extremos que en Navarra, pero yo, eh, una, una amiga de mi madre, ha estado hace poco en, en un hospital ingresada, Y, y decía que, que, bueno, que la comida es bastante bastante sí. mala. En concreto en Cruces, que es una comida no llega no llega a los extremos de Navarra, donde ya, vamos, eh, era sí, vamos. comida basura, pero no comida basura porque les inviesen hamburguesas o perritos calientes, sino porque no había Dios quien se lo comiese. Todo lo en... ha salido en la, en la prensa y en la televisión y del hospital de Navarra, la, sí. de las comidas con fotos y imágenes sí. de... De, de esas tortillas o esas, yo qué sé, esos bistecs medio hechos o quemados. Sí, así, sí, o, quemaos, o de, algunos absolutamente quemados, o sea, suelas de zapato quemadas, dices, y pero hombre... Decían que decían eso, que que hasta los los pacientes los familiares les llevaban los tuppers de, desde casa, diciendo, pues esta comida no se puede ni comer, y mm. llevando tuppers desde casa. Mm. Y claro, y eso dicen, pues pues ahí se supone que los enfermos tienen están controlados, ¿no?, con la alimentación, pues no puedes comer ni esto ni esto ni esto, claro, al llevar a los familiares tuppers desde casa, pues pues no están tan controlados. les llevan igual a un hombre que que tiene problemas de no sé qué, pues le llevan unas chuletas de casa con pimientos. pues Pero bueno. Y lo de Navarra también es de cachondeo, ¿eh? lo de lo último que ha salido de... De lo de la caja. Joder, terrible, de la caja. Terrible. Yolanda Barcina y Mijans o sea, y compañía, que ahora está, mil... van devolver el dinero y, y ya está todo en paz y ya se sí. quedan tranquilos, ¿no? 5.000 euros por reunión, 5.000 euros por media hora de reunión, y por y no asistencia, claro. Sí, sí, y a veces y a veces tenían dos reuniones al día. O sea, sí, sí. que en un día se levantaban 10.000 euros, se dice pronto, ¿eh? 10.000 sí. €, 10.000 euros, para el que nos escuche son más de millón y medio. O sea, millón y medio son 9.000, 10.000 euros son 1.666.386, o sea, sí. una pasada de dinero por una hora. O sea, ¿cómo se puede cobrar 10.000 euros a la hora? Es que buscaban más es que, que, es que no, iban y lo cobraban. Sí, sí, no, oye, en algunas en algunas cosas, de ellas 19, ni iban. Y Yolanda Bercina ha dicho más de una vez, además, ha dicho como diciendo que que aquellos eran otros tiempos y es que entonces se hacía, si se hacían así las cosas y, y ya está y ya te quedas tranquila. Y Dice, "No, yo devuelvo el dinero, bien, bien, está bien devolver el dinero." Pero ya está. De todas formas, nada más? De todas formas, lo peor es que yo creo que nos hemos enterado por qué hay marejada dentro de UPN. Y, y lo han hecho, pues eso, un poco por por liarla, o sea, como, a ver, si si no llegan a estar peleados Rubalcaba y Chacón, ni nos enteramos del, del caso de Ponferrada, o sea, el caso ah, de Ponferrada, sí. que es gravísimo, o sea, nos hemos enterado por una pelea interna en la ejecutiva del, del PSOE, o sea, y lo mismo ahora con, con el caso de Cospedal, o sea, todo, todo lo que está pasando y toda la manta que está levantando Bárcenas, es porque estaba peleado con Cospedal por cómo le echó. O sea, si, sí, sí, si le llega a haber echado de otra manera, pues ni nos enteramos. Sí, una perreta. El hombre ha dicho, ¿cómo? Ahora me vais a tirar a mí dijo pues yo no caigo solo. eso es. Voy tirando la manta y cuanto más me toquéis un poco las pelotillas, voy a tirar un poco más y un sí, poco sí. más. que Al final dices, es ese Barcens es el, el que les tiene agarrados sí. por los huevos, como se dice. Hoy, hoy decían, eh, esta mañana, no, ayer, decían que... Que el PP hace un desayuno hace el famoso acto este de apoyo a la Cospedal en el Ritz por austeridad y el presidente y la vicepresidenta sí. salen por la puerta de atrás por transparencia, ¿no? Sí, sí. O sea, en plan de... no lo podían hacer peor, te digo la verdad, no lo podían hacer peor, ni queriendo bueno, digo, oye, pues... Bueno, muchas gracias tío. por llamar Sí, os dejo porque estoy con Aris, con el pequeñín y ya me estará reclamando. Venga, abur, abur, abur. Ahí tengo que dejar, ¿eh? venga, ánimo, abur. Venga, gracias. Abur, abur, Bueno, pues la verdad es que con esto pues ya casi casi hemos hecho todo el programa, ¿no? A pesar de que sigo yendo, que conste, quiero que conste, sigo yendo las... La, La radio y la, o sea lo que hablamos y la música solo por el lado por el lado izquierdo voy a ir totalmente desequilibrado por la calle en fin qué cosas pasan bueno ponemos un poco de, de música no podemos ponemos a you Cooker la verdad es que me ha, me ha gustado mucho que llamase que llamaseker tenemos que hacer un programa en, en euskera dentro de poco Venga. Tu vas aí. Cartucho. Want to me oh, all your sadness and your song. I a key. Onde é que há dentro? Amor Amor she Thank you very much again. Beautiful. Impresionante. Impresionante. La verdad es que oyendo canciones como estas me acuerdo que, que dicen que lo mejor es acompañar el robo con el, con el asesinato, porque yo creo que en esta canción no solo, no solo se la quita, no solo le hace una versión sino que directamente le mata como músico y y una canción que no vamos a decir que es mala, tampoco que sea buena, es una canción normalita, normalita tirando a Malucha, joder, este este tío la convierte en un temazo, pedazo de temazo y claro, es que ya nadie se acuerda del original. O sea, le ha matado a le ha matado a Ringo Starr, pobre Ringo, el que no tenía, bueno, no dicen que dicen que como batería que como intérprete valía mucho. Lo que pasa es que, que a veces pues a la gente no dios no le llama por algunas personas dios no le llama por el por el camino de la, de la composición no entonces bueno era una cancióncilla y tal, estaba bien no él tenía que hacer algo yo creo que igual se lo dijeron los productores no en plan de va venga haz algo y tal y el tío pues creó la creó la canción y hoy you cooker y por otro lado el eh, no Voy a decirlo con la boca pequeña porque después me dicen que hago apología de la, de la drogadicción y de la dipsomaría y esas cosas. Pero, joder, yo escucho esta canción y, y me dan ganas de salir corriendo a meterme un par de lingotazos de whisky así, pero dobles y secos, ¿no? Porque digo, joder porque este tío yo le he visto en las imágenes de Bustock y el tío estaba puestillo, eh, o sea, no vamos a decir borracho de esto de caerse, pero el tío por los movimientos y por eso estaba, tenía ya sus buenos no sé cuánto, cuánto nivel de alcohol en sangre, pero pero vamos, que no podía conducir seguro, ¿no? Y sin embargo, joder, o sea, es que es, es un poco como no sé, como estos chamanes que que beben alcohol para hacer sus sus eh, Eh, sus ceremonias no o sea está está desatado está claro supongo que la canción queda bien, porque se eh, un grupo de gente con talento se puede permitir el el el lujo de que uno vaya un poco pasado no y así si estáns pasados y y no y lo no coordinan y tal pues ya la cosa quedaría quedaría muy mal, no pero jo yo es que oigo esta canción y vamos eh uno doble y deja la botella. O sea, me dan ganas de de decir eso. Bueno, y ya y ya lo tonto a lo tonto pues se nos ha hecho la hora, así que vamos a poner a Peter Gabriel más más sobrio, más más Apolinio, esto esto era dionisíaco, vamos a poner algo más más serio, más esto y con esto ya terminamos. Gracias por estar ahí, gracias por escuchar Perdón por, por haber volcado mis frustraciones, la verdad es que lo necesitaba y, y nada, pues gracias también a Unai por estar ahí, gracias a Iker por llamar y, y hasta el próximo martes que vete tú a saber de qué hablaremos, si es que hablaremos, si es que la técnica nos permite nos permite conectarnos con vosotros. Gracias por estar ahí, un beso. In this proud land we grew up strong We were wanted all along I was taught to fight, taught to win I never thought I could fail now fight left or so it seems I am a man whose dreams have all deserted I've changed my face, I've changed my name